La verdad es que uno se siente... Ridículo, muy, uno. Ah, se, pero se siente fatal. solo, ¿no? Pero pensé que ibas a decir, se siente uno muy bien. <risa> no, no, no. Se siente fatal. Esto no es fatal, pero bueno. Qué eh, año, ¿verdad? Si Qué año. ¿Qué año? Sí, sí, sí, sí. Lo vamos a superar, sí, seguro que sí, eh, con un poquito de precaución, que la precaución no se convierta en miedo y... Bueno, pues es que todo esto empezó en marzo, en realidad no ha pasado tanto tiempo. Estamos en julio, cinco meses, cuatro o cinco meses, falta todavía mucho que pasara, pero bueno, estamos en ello y lo vamos a conseguir. ¿eh? Bueno, aunque solo te digo una cosa, un poquito de miedo a algunos grupos de gente. Sí, un poquito sí, pero eh, que, claro. que, que son los que... Hoy he leído un tuit de un médico de Zaragoza que decía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 sigue siendo insustituible. ¿Qué historia el intento de asesinato tantos años después, en tantas en décadas después de Juan Pablo II? Sigue dando muchas informaciones. No sabemos exactamente qué es eh, lo que pasó. Sabemos eh, cosas, eh, tenemos eh, piezas, pero la verdad él la sabe Alias K, pero no parece que la vaya a dar, ¿eh? No. El hombre que disparó al Papa. Historia, esa es una historia que ya